Day! Day! Day! Day! Si tu cuerpo me pide un deseo Pero calmo cuando hay perre La gerencia Ala disco tis mito cum te Nos hicieron en 5 años, nosotros lo vamos a hacer en 6 meses. Comienzan agosto los días de vacaciones. Uy, muy duro. La gerencia somos unos duros, papi.